Pero parece que estas todas estas injusticias no son delito. Lo que es delito es denunciar esas injusticias, proteger a nuestros hijos e hijas, recoger dinero para los presos y las presas, pedir el final de la dispersión, denunciar la tortura. Todo eso es delito. En esta clase de democracia es delito denunciar la represión, es delito la solidaridad hacia los colectivos reprimidos. En pleno siglo XXI, cuando hay 734 presos y presas políticas vascas, la reivindicación de la amnistía es una demanda realizable y democrática. Precisamente esa es la reivindicación que quieren juzgar, el trabajo político y social en favor de esa demanda. Quieren juzgar la actitud antirepresiva, la denuncia y la movilización popular ante la represión. El movimiento pro amnistía está compuesto por miles de personas de diversas edades, difundido en lo ancho y largo de Euskal Herria. Nos quieren juzgar a todos y a todas nosotras, pero ¿cuántas prisiones piensan construir? Que lo tengan bien claro, mientras que la última persona que presa política no esté en casa, en este país existirá el movimiento proamnistía, organizado en pueblos y barrios, en nuestro silencioso trabajo del día a día. En estos momentos queremos hacer un, un llamamiento a la movilización. Es necesario organizar la, la presión social necesaria para acabar de una vez con todos estos ataques. Tenemos que difundir las protestas y movilizaciones por toda Euskal Herria. Esa es la manera más efectiva de hacer frente a este juicio.